Le da todo lo que no e s la puta gana. Gana. Gana. Saliste, dice puta. s Mm-hmm. ごめん、ただいま、すてきだ、ママ、マ you